De el torneo nacional de ascenso. Como adelantaba el gallego, vamos a hablar con Claudio Villanueva. Fabi, lo podés saludar a Claudio para desarrollar la situación de Facundo Campaso s y, y poder interiorizarnos con los por qué de la ausencia de Facundo en, en, en el playoff, en los playoffs que va a jugar el Real Madrid a partir de ahora. Claudio, ¿cómo te va? ¿Buen día? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo le s v a c ó m o estás? Bueno,、eh, contaros un poquito por qué、eh, quedó afuera Facundo c a m p a s o、eh, de los p l a y o s Fue una decisión totalmente deportiva, de parte de l a s o no estaba conforme con Facundo. Fue una decisión de papeles que, que no se puede porque、eh, se tuvo que decidir por el Lauter y por, por Gustavo a y l ó n ¿Cómo fue? El tema es así, pero voy a hacer síntesis. Cuando, cuando yo termino la última conversación con la gente de Madrid por el ingreso de Facundo, ellos saben que Facundo s t á habíamos empezado los trámites de nacionalidad. Igual me dicen que es lo que viene a Facundo y que va a jugar como extracomunitario, porque le daban los números. De todas maneras, el, el plantel de 13 siempre quedó uno afuera. Primero quedó afuera s l a u t e r y después quedó afuera Mexri, a partir que s l a u t e r consigue un p p o r t e lo que se llama pasaporte Cotonou. Eh, que pueden jugar como, como comunitarios, que a r a n como extracomunitarios a John y、eh, Facundo. Se fueron a todo esto el año, hace tres días me llama el dirigente Alberto Herrero con Pablo Lazo en la misma conversación y me dice, mirá, nos sé, peleen no, el no, alma,、no, pero tenemos problemas con s l a u t e r porque、eh, hay un surgió un problema administrativo como que el pasaporte de s l a u t e r podía ser no tan、eh, limpio. Con el caso de Andy、no, no. Panco, el hombre de Fonabrada.、Eh, lo que pasa es que apareció que Andy Panco tiene el mismo pasaporte Cotonou y el mismo número, ¿viste? una cosa media rara. Entonces, ¿qué pasa en Madrid? Dice, no, no lo inscribamos、no、como, como pasaporte Cotonou porque si surge un problema, podemos llegar a perder los puntos.、Claro. E、incluso podés perder el campeonato. ¿viste? Entonces me llama y me dice, mira,、eh, ellos necesitan el outer porque el otro extracomunitario es Ayon. Sí. Entonces, m e d i c e l a m e n t a b l e m e n t e tenemos que prescindir de, de Facu porque no. Y yo lo, lo tomé bien, Facu lo tomó bien, es un tema deportivo,、no、es, un, es un tema político, no es porque Facu juegue bien o mal. Más allá de algunos comentarios de alguna gente aquí que dice, podría haber ido a otro lado. Sí, sí, yo también, si、sí. mi mamá hubiera sido una vaca, yo sería un ternero. Los supuestos no existen e s t o Facundo ha estado en el mejor equipo del mundo, económicamente muy redituable, solamente los premios ganado s con los torneos. Ya lo ha hecho pasar al frente y después ahora vendrá el análisis después de este primer año, que conviene y además será consensuado con la gente de Madrid, él tiene contrato un año más y veremos si conviene seguir en este estatus o, o, o levanta、eh, un, un lugar más en el equipo por algún movimiento que haya y si no veremos la posibilidad de que vaya a jugar a otro equipo un año y después veremos.、Eh, eh, q u Estoy con, totalmente convencido que lo que se hizo se hizo bien, Facundo está súper bien de la cabeza, no tiene ningún problema. Y además lo ha hecho público. Yo estuve en la final de la Euroliga en Madrid, Fabián、eh, y Matías, y yo vi el tratamiento que tienen con, con FACU, no me lo inventó nadie. n o El e caso e r que el Lauter tenía hasta acá un pasaporte de Guinea Ecuatorial, a ver, c o r r e g i m e y ahora de repente con esto que pasó con Andy Panco, lo vuelven a n o t a r al Lauter, pero ya lo vuelven a n o t a r como estadounidense. Exactamente. Por,、eh, es un tema. Estrictamente político. Si no hubiera pasado eso, Facundo estaba, porque el jugador que iba a quedar afuera era Mesri, que tiene pasaporte comunitario. Entonces, al no poder utilizarlo, Facundo entra Mesri también en el equipo. Ah, Y este tipo de elecciones,、eh, Claudio, a lo largo de las jornadas de Euroliga también siempre se estaba pendiente por el tema, esta cuestión administrativa que lo hace, a, lamentablemente, a Facundo quedar afuera. Pero、eh, Mesri, Slaughter han quedado afuera, inclusive en la final de la Copa del Rey o en la Copa del Rey en sí. Eh, también se,、eh, se especulaba a ver cuál era, cuáles eran los jugadores que Lazo decidía. Allí sí fue una cuestión deportiva. Claro, en este caso es diferente. En la, en la, incluso en la Euroliga también era una cuestión deportiva. Sí, de hecho, sí, sí. Amejri, y acá lamentablemente ya no es una cuestión deportiva. Ahora, también no seamos tontos ni f a c u n d o y además no quisimos inventar nada, ¿eh? porque uno puede inventar, che, tiene un desgarrito. No, no, no. No, acá no, no, acá no hay mentira que valga porque nadie, nadie quiere mentir y Facundo es el primero que no quiere mentir. Lo tomó bien, de hecho, hoy a la mañana, yo hablé hace 10 minutos con Chapo, que se estaba h e n d o para jugar el partido de hoy, y le pregunté por f a c u me d i j o n o estuvo entrenando, ya está bien, perfecto, y, yo, y punto. Es decir, esto es un, un calón más o menos en la vida deportiva,、eh, y nada más que eso. Y yo confío en que esto va a salir bien, pero fundamentalmente, ¿sabe quién es el más contento de todo esto? Facundo. El paso del Pagundo por Madrid es un antes y un después en su vida. Es un año muy difícil para un jugador joven llegar a un país que no conoce más allá del idioma, llegar a un equipo del que todo el mundo habla de, y, y que después termina ganando todo, con jugadores, de hecho en su posición juega el base que el año anterior fue el MVP de la Euroliga. Eh, todo fue un aprendizaje para él, yo creo que está bárbaro, y después v e r e m o s ahora, lo que tiene que hacer es s e q u í i r entrenándose como un perro, que ya me lo juré y me lo perjuró, p o e lo que hablamos ayer, y venir aquí y después entregarse a la CES n a y seguir haciéndolo bien. La carrera de Facundo recién empieza a nivel internacional. Seguramente, Claudio, muchas gracias por, por hacernos esta aclaración y fundamentalmente, no, la, la gente que está escuchando, me parece que a partir de ahora, por la información que había en redes sociales y, y tal vez la poca claridad que tenía el tema, me parece que a partir de ahora, con esta explicación que nos estás dando y también con la información que aportó el gallego, eh, eh, se aclara de manera muy saludable el panorama de, de Facundo. Te mandamos un abrazo,、no. gracias. Total, totalmente, ya lo es José, muchas gracias.、Saludos. Bueno, Valle, se nos va el programa y están los chicos del turismo de carretera con la clasificación del TC desde Concepción del Uruguay. Hoy arranca la, la, la jornada completa del turismo de carretera y, y se nos fue el programa. Pero queríamos hablar con Claudio, lamentablemente no tuvimos tiempo para hacerlo con Lucio de Redivo, que lo haremos el próximo lunes.、Eh, pero queríamos hablar por la situación de Facundo y para, para aclarar bien el panorama de por qué no iba a jugar los playoffs para el Real Madrid. Bueno chicos, gracias a, a n o e gracias a vos Mati, nos estamos volando, nos estamos viendo, vale, un abrazo enorme buen fin de semana, mañana、sí. a las 4 de la tarde, uno contra uno en la pantalla de s p a e Sport, 4 de la tarde, uno contra uno en la pantalla de s p a e Sport y luego estaremos ya el domingo con este, Peñarol de Mar del Plata a las 20.30 y luego e r Bahía Básquet. 19.30 Foundation TV Argentino Tiro. Un abrazo, c h a u Y el NB Contenidos, 21.30 Gimnasia Indalo, frente Boca Juniors. Abrazo grande, gallego. Mañana a las 4 de la tarde, uno contra uno, televisión con el gallego en t e i Sport. s s Y ahora todos se quedan escuchando la clasificación del turismo de carretera desde Concepción del Uruguay, del bonito autódromo que tiene la ciudad Entrerriana. Osvaldo Tarafa con todo el equipo del turismo de carretera palpitando y viviendo la clasificación del TC. Buen fin de semana, c h a u e s t a m o s todos invitados? Todos, todos, sí. a m quinientos setenta Radio Argentina.